Para eso ya estamos en comunicación con Pablo Tossi, él es contrabajista, cantante y compositor del disco en cuestión, que junto a la cantante Patricia Piejo Sapia, están presentando este nuevo disco, Raíz Canción. Este, el sábado que viene, el sábado 29 de abril a las 20 horas en la cúpula del CCK. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Acá te saluda Carla Fernanda y Nahuel. Buenas. ¿Cómo, cómo te va Carla? ¿Qué, ¿Qué tal Nahuel? Buenas. Contanos un Fernanda Nada. <risa> Hola. Hola hola hola sí Pablo sí. contanos un poco cómo es la propuesta de este disco que, que bueno es una revalorización sin duda no de las raíces latinoamericanas eh, y sus artistas sí mira este es, es un, como una especie de viaje sonoro por así por por Latinoamérica hay una, un tema por cada por cada track del disco de casi todos los países uh -huh. y bueno tratamos de de, de así abordar el todas estas canciones así medio como como clásicos ya de, de, de, de la región, sí. de una manera así desprejuiciada y abierta, y, y creo que el resultado es bueno. y eh, Por ahora, que hace muy poquito que, que está en la calle el disco, que sí. lo vamos a presentar ahí el, en la cúpula del TCK sí. nos está dando muchas satisfacciones, muchas alegrías, buenas eh, devoluciones. ¿Por dónde anduvieron presentándose o por qué circuitos estuvieron enviando eh, junto a mira a antes, antes de, de, de la grabación del disco estuvimos así por el típico eh, bolicheo eh, de Buenos Aires, de todo lo que es el circuito de, de, de boliches donde se toca? Y ahora lo presentamos este formalmente eh, el, el sábado ahí en, en la cúpula, eh, y bueno es una alegría porque la verdad que es de los Creo que, no sé si no será tal vez el lugar mejor para para poder presentarlo no Es un lugar tan tan, tan hermoso y tan emblemático de la cultura nuestra uh -huh. Pero bueno, es un gran lugar, tiene una gran acústica Porque está buenísimo que lo presenten ahí Sí, sí, es tremendo, tremendo lugar Y por suerte pudimos pudimos este presentarlo Estamos pudiendo presentarlo como nosotros queríamos En un buen lugar, con una gran banda uh -huh. Eh, y, y en forma gratuita así que encima es un, es un sábado, es un día central a las sí. de la noche así que estamos muy contentos. ¿Sabés cómo es el tema de para, para acercarse y si se reservan entradas? porque bueno eh, sé que han cambiado algunas cosas sí. eh, eh, en torno Muchas simplemente sí. <risas> eh a partir del martes que viene ya se pueden reservar este vía telefónica y las las pueden ir a retirar y eh, creo que hay que estar dos horas antes el día de, de, de la fecha, si no, para, para retirarlas hasta dos horas antes, si no creo que ya eh, las, las, las puede tomar el que, el que vaya de ahí en el momento, el sábado. Uh -huh. Pero a partir del martes que viene ya ya, están, ya se pueden retirar o se pueden reservar, digamos, telefónicamente o, o, por, o por la web, en el, en el CCK. Muy bien, Pablo, ¿y va a haber eh, invitados en este espectáculo? Ya, hay invitados... este de una una bailarina va a haber este Alex Simonassi que es este un queridísimo amigo que va a venir a hacer unas una, unas unas hay unos textos uh -huh. y bueno es una gran banda tenemos eh, Alejandro Kalinoski en el piano Sebastián Salquisú en teclado Bernardo Monk en saxo sí. Eh, Dani Corrado en la batería, Horacio Novelo en la percusión, hay un coro de, de, de chicas también, y, eh, así que es una banda grande, y como, como dice el dicho, lo que más cuesta, más que la música en sí es este acomodar, acomodar y alinear los planetas para, para ensayar, claro. dice que dicen que, que la música es el arte de combinar los horarios, <risa> Sí. Así que un poquito nos, nos costó Y nos está costando juntarnos para Pero tenemos muchas ganas Y hay un cariño entre todos los músicos Así que estamos ya ya bastante afilados Para, para la presentación Muy bien, vamos a repetir entonces el sábado 29 de abril a Las 20 horas en la cúpula del CSK Sarmiento 151 Con entrada libre y gratuita Nosotros estamos sorteando también acá tu disco Así bueno. que los interesados Se pueden comunicar al 48640489 O a nuestras vías de comunicación eh, ¿Sí? Vía Twitter o vía Facebook ahora Buenísimo. te agradecemos mucho nos vamos a despedir escuchando un tema eh, del disco sí, te bueno, un beso bien, grande bien. y un saludo para todos y bueno, los que quieran ir los esperamos son 200 localidades no son muchas uh -huh. pero bueno, el que se apure va a poder entrar muchísimas gracias ¿eh? muchas gracias, hasta luego